es Mauro Monteiro, buen día buen día pali, buen día equipo, buen día la audiencia, ¿cómo andan? ¿cómo te va Maurito, todo bien? bien, ¿ustedes? ¿chispea? no, para nada mira, bueno no está lloviendo, viento Rosa, sí. no está chispeando ni está garuando viento sí, Mauro, ¿no? Vientito sí, sí. sin sol y con nubes. claro Bueno. Y algo fresco a esta hora. Eh, te digo que se levantó un vientito hace un rato. Hoy, eh, hoy más temprano estaba calmo. Mm, sí, sí, sí. El eh, rato se levantó un vientito. Mm. Eh, no sé si va a limpiar, ojalá que sí, pero parece que está bastante, bastante cubierto. No, no, y está por pronosticado. el programa que diste, Sí, por lo menos si el servicio no le erra, lluvias todo el día, Mauro. Pero, qué ¿cuánta lluvia? Y dice 70% probabilidad de no, lluvia. No, no, no. Pero... Bien, poder, pero no no, tengo, no, no tengo el meteor Red y todo eso que dice dos milímetros todas no, las toda toda la tardes. Que... No, no, no tengo ese servicio. Está bien, está bien. Mm. Eh, bueno, este, este es el, el panorama que tenemos del fin de semana. Primer fin de semana de primavera que va a estar así, a de invierno, claro. Y va a, estar sí. a esta hora, un viernes, te digo, bueno, hay que salir a hacer cosas, pero si te puedes quedar adentro, escuchando la radio con un matecito tirado en el sillón. digo pedido que es un planazo. Bueno, ¿qué novedades hay, Mauro, para contar? Bueno, a las 11 de la mañana va a haber una conferencia de prensa eh, convocada por el gremio de ATE para hablar por el tema pediatría. Ayer a la mañana, en el, la manifestación que hicimos por el Día de la Sanidad, dábamos cuenta de una medida de fuerza anunciada por el gremio de trabajadores y trabajadoras y profesionales, porque así lo remarcaron, para la semana que viene un paro eh, en esa en, e, en ese área de, de Lucio Molas y de otros hospitales donde hay guardia guardia pediátrica. Eh, hasta ahora sabemos eso. Eh, ayer se conoció, o se, por lo menos algunos medios de comunicación, daban cuenta de una mesa de negociación que finalmente se concretó eh, esa mesa, pero con profesionales. ¿Qué pasa con los, los demás trabajadores de otras ramas, por ejemplo la rama enfermería, eh, no se sabe qué, qué pasa con eso. Supuestamente hubo un arreglo, aunque no se avisó oficialmente, sí lo tenían como dato, por lo menos dos medios de comunicación, que habrían llegado a un arreglo. Mientras tanto, ATE mantiene el paro, mantiene la medida de fuerza, y hoy seguramente van a reafirmar esto que estamos comentando, desde el gremio, eh, anunciando el paro de, de, de tres horas, Eh, a partir del lunes 25, de 11, de 7 a 11 de la mañana. Y durante el fin de semana va a ser es, esa medida de fuerza se va a hacer en horario de la tarde. Lo comento así porque fue algo confuso ayer a la tarde, eh, el gremio ATE decía que no habían llegado a ninguna negociación, eh, después el gremio citrasap no estaba enterado de la situación, decían que era una movida que estaba haciendo le, directamente ATE, El tema es que el gobierno provincial, a través de algunos mensajes que mandaba, decía daba cuenta de un arreglo por parte de los profesionales en el área de pediatría. Eh, es todo muy confuso, pero pasaron esas cosas y hay que comentarlas, y hoy seguramente nos vamos a enterar algunos datos más. Mientras tanto, eh, ATE mantendría el paro, De pediatría en pediatría a partir del lunes que viene. Bien, o sea que a partir de las 11 va a haber novedades y confirmaciones bien precisas. Sí, la verdad es que no sé lo que van sí. a decir, pero quizás pueden llegar a confirmar esto que estamos contando. Claro. Mientras tanto, ayer hubo una negociación, una mesa de negociación. El tema es que parece ser que ATE no participó. Claro, sí, por lo que trascendió participar. Que, sí. que es el que ha convocado al paro. El tema es que ayer también se rogaban la participación de profesionales en esa medida sí. de esfuerzo. Sí, sí, sí. Bien. Después, si se sientan con funcionarios, de, estaban en esa reunión, lo vimos, vimos una foto, estaba el ministro de Salud y también el subsecretario de Salud. Claro. Bueno. Mientras tanto, eh, ahí estaban, estaban mirando algunos medios de comunicación y eh, escritos, y no sé si han publicado algo, pero ayer a la tarde ya daban cuenta de que había, se había anunciado un paro y al rato se había abierto una mesa de negociación de la que no habría participado ATE. Sí. Bien, eh, la actividad de la Ministra de Nación, cambiando de tema Mauro, la actividad de la Ministra de Nación de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, que va a estar en la provincia de La Pampa, va a ser en una, después del mediodía acá en Santa Rosa. Por lo menos ese es el, el sí. dato que han, que han confirmado, 12.45 sí. estaría en el mercado municipal, claro. en la escuela Hortícola, sí. después va a ser actividades en Eduardo Castex y otros pueblos, uh -huh. eh, así que va a ser después del mediodía. Eh, ya es la segunda re visita que hace todos los tapas a Santa Rosa. Había estado la última vez en Vertis y Alvear, claro. allá en el norte de la de la provincia. Mm. Así que veremos si, si la podemos enganchar un rato antes del mediodía. Sí, eh, va a estar en Castex primero, a las 10. Eh, a las 11 inaugura algo ahí también en Castex. Y recién 12.45, como decías vos, acá en el mercado municipal. Y después se va para Oriburu. 14. Claro, y también por ahí podemos preguntar qué, qué grado de avance lleva esta obra. Claro. El mercado municipal. Sí, sí, más vale. Bueno, Esto Mauro. no no se sabe demasiado. Bueno, ¿algo más? No, cuando ustedes quieran, acá estamos. Bueno, dale, nos reencontramos luego. Hasta luego. Bien.